Hacia el 1500, los indígenas americanos formaban un conjunto complejo, con lenguas y modos de vida diferentes. Gran parte de esos pueblos basaban su economía en la caza de animales y en la recolección de huevos, miel, frutos y raíces. También existían expertos pescadores marítimos que fabricaban canoas, redes y arpones para obtener sus alimentos. Otras sociedades, en cambio, desarrollaron tecnologías ingeniosas para practicar la agricultura en ámbitos desafiantes, un lago de aguas poco profundas, la cordillera andina y la selva tropical.